Después de cinco días de arduo trabajo donde una multiculturalidad desfilaba del hipódromo de las Américas al centro Banamek, las jornadas de la aldea global dieron por concluidas este jueves a unas horas de que se clausuren las actividades de la 17 Conferencia Internacional sobre VIH-Sida. Personas viviendo con VIH de más de 150 países, científicas y científicos, empresarios, gobernantes, activistas pro derechos humanos, oficiales de organizaciones internacionales, feministas, jóvenes, grupos de la diversidad sexual, todos reunidos bajo el lema Acción universal ya. Los pasillos alfombrados parecían silenciar los cientos de miles de pisadas, pero no, eso sería imposible. Menos aún cuando las mujeres africanas se prenden sus bailes en medio de las salas para llamar la atención y con sus cantos hacen un hermoso coro exigiendo por sus países azotados por la pandemia. La Torre de Babel está entre el edificio Banamex y el hipódromo de las Américas. Dos emporios empresariales convertidos ahora en centros de una ceremonia interminable de demandas contra la violencia, la pobreza, la discriminación, estigmatización, medicamentos antirretrovirales, Vivienda digna, clínicas especializadas, servicios médicos apropiados, una vacuna y la promesa permanente de no tener relaciones sexuales sin usar un condón femenino o masculino. Aquí convivieron todas y todos los que se preocuparon y ocuparon, quienes compran y venden, los que patrocinan y los que fueron invitados. Voces en todas las lenguas, donde el idioma inglés se p r i v i l e g i a Como e l enorme carpa de todos los blancos de la aldea global, estuvo ocupado por una gran diversidad de personas, no s o l o por su etnia, su género, su país o su trabajo, también estuvo la diversidad. e s t e viernes concluirá la decimoseptima conferencia internacional sobre VIH-Sida. Hay expectativas también por lo que será la declaración final de este encuentro que ha reunido a más de 25.000 personas buscando una respuesta, informó Miriam González de Radio Cimar. Sin, Sin más noticias, presenta la decimoseptima conferencia sobre VIH-Sida.